Como seguimos así y la palma los G de los G de la Palma La Palma los G de los G de la Palma Arriba Paraguay haciendo palmas y haciendo palmas todos todos allá arriba también todos, todos y hacemos palmas y hacemos palmas a ver si saben esta oh soy gediento es un sentimiento no puedo parar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 que no le caiga todos levantando las manos todos todos levantamos las manos y hacemos palmas y hacemos palmas y hacemos palmas porque qué vamos a hacer qué vamos a hacer y sigue sí, así es.